Toda la inteligencia inquisitiva de、Pero、la humanidad.、Malidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Con, con, contar, contar su historia. Para quien quiera oírla, más allá, más allá. Más allá.

Un saludo a todos los operadores, por supuesto. Iniciando con Hernán Yunes. ¿eh? Feliz día del operador. También Edgardo Ucielo, Leo Montenegro, Hernán González, Hernán Yunes. Está en la lista usted. e ¿eh? s Javier Sánchez Coria, Matías Sánchez, Hernán Daisich.

Victoria Salama, Natalia García Bravo, Natalia Arena e Iván Campos, y tantos otros operadores que ha tenido Big Bang, por supuesto, a lo largo de su historia en otras radios. Pero esencialmente a mi querido Hernán, ¿eh? Un gusto. ¿Cómo está pasando su día? Fenómeno. Muchos saludos, muy bien.

Bueno, es la noche, por supuesto, del operador en Buenos Aires, pero también en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Bermejo, en Potrerillos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. La tarde en Paraná y en Jujuy.

El crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, y conforme nuestro planeta gira, ¿sí? se emite nuestro mensaje al cosmos. Allí al confín del universo, más allá o más acá, quién sabe dónde estará otra civilización tratando de recibir nuestro mensaje y a lo mejor.

Decodificarlo de algún modo y devolvernos alguna señal, ¿no? diciendo que no somos los únicos en la inmensidad. Más de la mitad de los sistemas estelares de la galaxia son de dos y hasta tres estrellas, produciendo órbitas elongadas y caóticas en los planetas que giran a su alrededor, lo que induce a cambios extremos de temperaturas.

Que harían imposible la evolución de formas de vida estables en ellos. Sin duda, eso es un obstáculo para que una civilización pueda tener un despertar.

También se escucha Big Bang en Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de Gustavo Bolasini. Un gran saludo a esos operadores también. Todo ello por intermedio de la red satelital de Fargo y de, por supuesto, frecuencia cero. Para que la vida pueda evolucionar y cumplir su curso, se requiere un tiempo suficiente para que esto suceda.

Por lo tanto, las estrellas de alta masa que tienen una vida corta, que en términos astronómicos es de solo unos cuantos millones de años, diríase que no cumplen el requisito suficiente para que alguna especie pueda procrear hijos de la libertad.

どどどどどどどどどどどどどど

Se puede oír nuestra voz en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cebola de Gigantes. Bajo el sol, allí estamos junto a Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70, Trae Tormentas y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico, y junto a radios como m e x i c a l i p r o g y Oral Moon.

La serie de condiciones requeridas para sostener la vida como la nuestra se cuantifican en cierto modo en lo que conocemos con la ecuación de Drake, llamada así en honor al astrónomo estadounidense Frank Drake. Según Neil deGrasse Tyson, es más preciso decir que la ecuación de Drake es una idea fértil más que un postulado riguroso de cómo funciona el universo físico.

Se podría decir que si uno se ata demasiado a lo estricto, quizá nos quedaríamos sin ti.

La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big, Big Bang. La ecuación de Drake separa la probabilidad general de hallar vida en la galaxia en una serie de probabilidades más simples que corresponden con nuestras nociones preconcebidas de lo que serían condiciones cósmicas adecuadas.

Como si en nuestra mente ya tuviéramos grabado el retrato de alguien.

Nuestro saludo y afecto a todos los operadores.

De、eh, las radios que nos transmiten, ¿eh? nos retransmiten en diferido en algunos casos: 88.1 FM La Mosquitera, 88.9 FM Raíces, 89.3 FM Camco, 89.7 FM Radio Nueva, 90.9 Radio Caleuche, 91.3 Radio Aire Libre, 92.1 FM Del Lago, 92.1 La Voz del Cerro,

94.3 Radio Cultura, 97.9 FM La Leñera, 98.1 FM La, Nue La Nueva, sí, ¿no? En Formosa. 98.5 FM Mate Amargo, 99.9 Focus FM y 100.9 FM La Milagrosa. Todos sus operadores, un feliz día desde aquí.

Al final, el científico, después de discutir con sus colegas sobre el valor de cada probabilidad en la ecuación de Drake, se queda con un estimado del número total de civilizaciones inteligentes y tecnológicamente competentes en la galaxia. Es allí cuando comienza a poner foco.

Feliz día del operador a aquellos que trabajan en 101.5 FM Milenio, 103.5 FM Salto Encantado, 107.1 FM La Propaladora, 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná.

Dependiendo de su sesgo y conocimiento de biología, química, mecánica celeste y astrofísica, el estimado de un científico oscilará entre por lo menos en una y hasta varios millones de civilizaciones tan solo en la Vía Láctea, contando desde luego la nuestra y seguramente después de entonar una canción para América. <risa>

Boop、okay. boop.

Ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big b a n g Y dedicado al operador, ¿eh? su banda favorita, por supuesto, Hernán Yunes, va a disfrutar de King Crimson, sí. Porque mucha gente lo escucha a usted también, señor Yunes. ¿eh? Alma de Diamante, por ejemplo, lo viene siguiendo, sí. Muy bien, dedicado al operador, entonces.

Esta bandaza, digamos. King Crimson, por supuesto.

Si consideramos la posibilidad de que seamos una forma de vida primitiva entre las formas de vida del universo, por raras que éstas sean, entonces lo mejor que podemos hacer es seguir alerta ante las posibles señales enviadas por otros que enviarlas, porque es más caro eso, precisamente.

Más caro que invitarlo a cenar a Yune. s Yo le digo por qué, yo lo sé. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre r o c k e r o s A José Luis Castaño, Roberto p u l i c h e a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a q u i q u e c u a l i a n o a Alex Sentana de Busley Park, a I.

Carus Music por su aporte de música por el programa. Al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de Leo Montenegro, Edgardo a u s i e l o y Hernán Yunes, por supuesto. Parece una delantera ya de fútbol, ¿sí? En la conducción, Jorge Ingeniero, su operación técnica y puesta en el aire. Hernán Yunes se la ha agasajado en el día de hoy y todos los operadores de todas las radios, por supuesto. Dirección General Hernanda Isich colaboran aquí en el piso. Lucas y Javier. Javier.

Hora. Pero una realización bella a s o c i a d o para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbanarroba frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Tuning, Radios Net de Brasil y Argentina y en m e l i o r e s Radios también de Brasil. ¿eh? Y tenemos nuestra APP en Google Play. Será hasta la semana que viene. Chao.